Van a ser todos los partidos así duro, para nosotros muy, va a ser muy costa arriba, pero no es imposible, no es imposible. los chicos están mentalizados. Creo que no, nos costaron los 10 primeros minutos, salimos dudando un poco de lo que teníamos que hacer. Eh, y después cuando empezamos a creer lo que, dónde era el camino, dónde tenemos que ir, eh, remontamos el partido, nos pusimos a una posición de, de poder empatar. Eh, y nada, son, son series que, que todos los partidos van a ser muy distintos. ¿no? Deco estuvo intratable de tres puntos, yendo para adentro. Eh, también Tucker, sabemos, sabemos lo, que puede, lo que pueden hacer esos jugadores. Nos tomaron muchos rebotes ofensivos. Eh, entonces, tenemos que intentar para el martes mejorar esos, esos puntos eh, y seguir creyendo. ...en la táctica que, que planificamos para, para poder eh, tener chance de ganar. Claro que la palabra no es satisfacción, pero bueno, hay cosas positivas para este Peñarol... ...después de este primer juego, teniendo en cuenta más ser rival... ...y que ustedes se salvaron a casi al final de lo que había sido la fase regular. Sí, sí, es... creo que un premio para el grupo que nunca se cayó... Eh, ...pasamos momentos muy, muy duros y siempre estuvimos ahí, eh, mi cuerpo técnico... Eh, Trabajaron todo el tiempo para, para estar bien y para dar las cosas necesarias al, al equipo para, para poder competir eh, de igual a igual con cualquiera Los jugadores no se cayeron de la cabeza Siempre estuvieron prendidos en lo que teníamos que hacer Y ganamos lo, los dos partidos que teníamos que ganar para, para entrar en playoffs para salvarnos Así que estamos felices porque pudimos lograr sacar a Peñarol del fondo Y meterlo en un playoff que... ...que hacía un año y ya no, no venía jugando, ¿no? Bueno, y que además es la etapa más linda para cualquier deportista... ...y hoy con un lindo marco del público, ¿no? ...para lo que fue el inicio de los playoffs. Sí, sí, espectacular. Nuestra gente seguidora, gente de Boedo siempre viene a la cancha... ...así que... ...que se, que se arma un lindo... Un, ...y vuelta entre las hinchadas, así que, que se disfruta mucho. ¿Se le puede ganar entonces cosas a mejorar... ...teniendo en cuenta lo que se viene, que es inmediato, ¿no? ...y será otra final. Se le puede ganar cualquiera, claro. Eso es lo que tenemos que entender a cualquiera, por más que San Lorenzo sea el último campeón, campeón de, de América, lo que quieras, se le puede ganar a cualquiera, no hay que subestimar a nadie. Y, y nada, Peñarol tiene mística, Peñarol tiene historia, y los jugadores lo saben y van a salir a respetar esa historia. Gracias amigo. Gracias.